cultura de retaguardia y iniciamos lien tus ojos verdad siento tu corazón hay otro que mande No quiero saber para no seguir con tanta ilusión Quiero que los dos tengamos amor, amor verdadero Si el destino es cruel, con mi corazón morirme prefiero dime la verdad solo la verdad y sigamos juntos y en el mismo cielo y con el mismo canto unirnos a Dios me quieres te quiero los dos nos queremos que mentirnos eso no está bueno dime la verdad are Te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací muy pobre, lo quiso el destino Más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que ocurren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda Prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Mucho cariño mucho amor Nada te prometo Hago mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor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 Yo te juro que no puedo vivir sin que sé que por las noches tú me llamas, que despiertas triste todas las mañanas, yo te juro que a Bendición Miseria que llenas de espanto Porque no me quieres queriendo igual que aquel día en que fuiste mía, en que fui tan tuyo, te sigo queriendo dulce bien amada a pesar que tengo mis cienes plateadas, mi mente ya vive solo de recuerdos de páginas tristes que se llevó el viento. Que al pasar la mina Se preguntan quién es Es la novia del barrio Yo la quiero también El calor de su boca Yo quisiera robar Sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Querer es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño que amar entre nosotros es martirio. Por el desengaño, ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual, cariño como el nuestro es un martirio Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más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 ararnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más no puco en mí Ya todo el mundo le conté Mi amor que no pude ocultar porque no ha de saber la gente si nadie me lo puede evitar. Me siento dichoso en el mundo No quiero que me roben tu cariño Me mataría el dolor profundo Sin ti, mi linda muchacha de tus cuadros no olvidaste de los negros siempre que pintas iglesias pintas angelitos de ellos pero nunca te acordaste